No una, sino hasta dos películas tenemos a lo largo de este fin de semana en Cine Central, así que no esperamos más y hablamos con la voz del cine en esta casa. Él es el compañero Harry. Harry, buenos días. Buenos días, David. ¿Qué tal, compañero? Muy bien. Oye, ¿yo sabe lo que hago para el blog de en Matinal? ¿Qué haces? Para, para no tener que escribir tanto, escribo directamente en Google Matinal Onda Viva. Ya, y te sale, y correcto. la primera entrada es la que... Correcto. También, también. También es una buena... Además, hay que ponerlo junto, ¿eh? porque me hay parece que, que sí, si, junto, si lo pones separado no... Hay que ponerlo junto. No sale. Pues mira, es otra posibilidad. Matinalo, David, va todo junto en Google y es la primera entrada que te sale. Ahí pinchas directamente y ya y ya te sale esta herramienta que tenemos aquí en este tiempo de radio. Bueno, antes de nada, muchas felicidades. ¿eh? Muchas gracias. Muchas felicidades porque el dato que yo ofrecí anteriormente es, es cierto, es correcto. Quiero decir que estamos hablando de que Sonseca se va a convertir, gracias a Cine Central, en cabeza de, de vamos a decir, el, el, el tema de, de salas digitales, en salas en 3D, en lo que a nuestra provincia se refiere, y en lo que a poblaciones, de más o menos el nivel poblacional de Sonseca tenemos que comentar, porque claro, no podemos compararnos con Talavera, con Toledo, que seguro que ya tienen ese tipo de salas, ¿no? Eh, no, Talavera no lo tiene. Ah, Talavera no lo tiene. No. O sea, en la provincia solo está Toledo. Solo. Chalavera es muy probable que lo tenga, pero uh -huh. a fecha de hoy no lo tiene, ¿vale? Entonces... En una situación similar a nosotros. Ajá, correcto. Entonces, cuando nosotros lo tengamos, vamos a ser, junto con Toledo, el único lugar en el que vamos a tener un cine en 3D en toda la provincia de Toledo. Sí, y en Castilla-La Mancha eh, los contamos con una mano, uh -huh. nos sobran dedos. Ajá. Eh, es, mm, eh, no es que seamos pioneros, pero sí somos muy, muy vanguardistas porque incluso Toledo, eh, la instalación estamos hablando de noviembre. Ajá. Entonces es para sentirse yo creo que, que muy orgullosos todos de tener esta esta posibilidad. Uh -huh. Nosotros por lo menos nos sentimos, insisto, muy satisfechos del esfuerzo que estamos haciendo para que no solo Sonseca, sino toda su comarca uh -huh. pueda disfrutar de la tecnología del cine digital y la tecnología del cine 3D. Claro que sí. Y en Castilla-La Mancha, ¿en qué otros lugares hay este tipo de tecnología? Hay Harry? una cadena en Albacete, uh -huh. eh, próximamente... Próximamente, pero todavía no en Ciudad Real y poco más. ¿Ni siquiera Alcazar de San Juan? Alcazar de San Juan todavía no lo tiene. Ajá. Conocemos a la gente de Cine Mancha y no lo tiene. Es un proyecto de ampliación que tienen, también está previsto. pero Conozco yo bastante no sé. a la gente de Cine Mancha, que además se le ocurran también fenomenal. Y por eso te hacía la pregunta. Pues no, todavía no lo tienen. Ajá. Uh -huh. O sea que nos ponemos en cabeza de vanguardia, ¿verdad? Ahí estamos, sacando pecho. Muy bien, y esto tiene consecuencias muy positivas porque, claro, como son pocas las salas que todavía tenemos en nuestro país con este tipo de tecnología, todas las películas que se vayan distribuyendo aquí en España, prácticamente, y sin el prácticamente, en la primera semana van a llegar a Cine Central en este tipo de tecnología, ¿no? Claro, ahora eh, tenemos que eh, cine central va a cambiar un poco su su gestión de tal manera que lo que tú dices es, evidentemente es cierto por un lado todas las películas en 3D ya vamos a poder disfrutarlas en Cine Central en 3D, con uh -huh. las gafas y con todas las sensaciones que nos trae. Nos veo muy animados a hacerlo después del efecto Avatar. Claro que sí. Eh, porque fue mucha la gente que vino a ver la película en Cine Central y cuando pasaban por la puerta me decían, oye, por qué no lo pones? ¿y por qué no lo pones? Pero te estoy diciendo que es mucha gente, uh -huh. no alguno. Es decir que aquí se ha funcionado también porque habéis visto que hay demanda, ¿no? Que sí, la gente sí, lo está pidiendo. La gente eh, son cerca de un pueblo también muy hecha en general, uh -huh. en todos uh -huh. los ámbitos, y en este también. Y entonces digo, pues sobre por nosotros no va a quedar, y de ahí que diéramos el paso. Y ya contestando a tu pregunta, eh, para empezar, todas esas pelis en 3D también van a estar aquí en 3D. Uh -huh. Última tecnología, uh -huh. una proyección impresionante con un sistema Dolby Cinema, que es, por que tengas una idea, cinco veces superior en calidad de imagen... Al fin uh -huh. en 35 milímetros mm, que, que ya de por sí es una bestialidad cuando Claro, cuando hablamos de que Es una tecnología que Provoca que tú lo veas cinco veces mejor Estamos diciendo a nivel técnico Que pasan cada segundo cinco veces Más imágenes no, que la resolución es cinco veces mayor. Ajá. Por entenderlo, si utilizáramos eh, eh, píxel en un ordenador para que gente nos entienda... Correcto. ...hay muchísimos millones más de píxel dentro de la imagen, lo que nos hace que, que la nitidez sea impresionante. Uh -huh. Y eh, a, de, me comentabas lo de, de la nueva gestión de Cine Central referido a estrenos. Bien. No todas las películas vienen con ese máster digital para ser proyectadas, claro. porque las salas de cine, algunas en las que vamos a dar este paso, nos estamos plantando incluso por delante de las distribuidoras. Claro. Entonces, no todas las películas van a disponer de ese máster digital, entonces no todas van a ser posibles proyectarlas, no solo me refiero a 3D, sino con la eh, calidad digital, no hay uh -huh. es que... Eh, que... Explicar bien que estamos hablando de dos cosas, unas cosas de 3D, que lo vamos a tener, pero al mismo tiempo todo este sistema nos va a permitir las películas tradicionales en dos dimensiones claro. verlas con una mayor eh, calidad. Uh -huh. Ese máster digital del que hablo, no todas las películas lo tienen a fecha de hoy, conforme vaya pasando el tiempo, cada vez más. Bien pues esas películas que sí lo tienen, que obviamente son todos los grandes estrenos de todas las multinacionales, hablamos de Warner, Universal, Buenavista, Fox, todas esas películas, y más adelante más, uh -huh. sí van a venir con ese formato. Y las que vengan con ese formato tendremos el estreno en Sonseca al mismo tiempo que en el resto de España. El mismo día y la misma hora prácticamente. o sea que... Porque nos lo va a permitir no solo por ser menos, sino porque esa tecnología que no deja de ser digital, son drive que se mueven de un sitio a otro, uh -huh. no requiere de la infraestructura ni de la logística de, de las copias en 35 milímetros. Yeah. Y no solo eso, sino que también va a influir e incluso en los horarios. Habrá más días de proyección, más horarios, y no solo tendrás que ver la película el fin de semana como es ahora que traemos la película, ...sino que se per permanecerá en cartel en Cine Central durante varias semanas... varias semanas. ...hacer el estreno, entonces tú ese fin de semana no puedes por lo que sea... ...el próximo fin de semana no va a tener los pases prime time como decimos nosotros... Ajá. ...pero tendrá otros pases donde puedas ir a verla, uh -huh. entonces va a cambiar mucho... ...y yo creo que a mejor... ...por ejemplo, si ya cuando esté todo instalado aquí en Cine Central... Sí. ...nos llega una película del corte de Avatar, sí. ese tipo de películas se van a poner... Uh -huh. En unas sesiones en la versión digital y en otras versiones en la 3D, ¿no? Lo normal es que sea la mayor parte en 3D, puesto que esas películas se hacen para disfrutarlas en 3D. Entonces uh -huh. aprovechamos y la disfrutamos. a pases también en, en 2D. Y como te digo, no solo esa semana, sino siguientes semanas podrás también ir a darla. Ajá, correcto. Y cuando dices que va a haber más días, ¿se amplía no solamente en semanas la presencia de... ...las películas aquí en cartel... Sí. ...sino que también se amplía dentro de la misma semana... ...la cantidad de días... Sí. ...en vez de empezar el sábado se empieza el viernes... ...e incluso el jueves... ...correcto, evidentemente... ...va en función del día del estreno de la película... ...es decir, ahora tenemos unas nuevas reglas... ...los acuerdos a los que llegamos con las distribuidoras... ...son acuerdos más serios, por decirlo de alguna manera... Uh -huh. ...entonces si la, la película se estrena el viernes... Eh, ...nosotros estrenamos el viernes... ...hay películas que sabes que se estrenan incluso el jueves... De, ...hay casos de miércoles, nosotros también nos adaptaremos a, a esas normas y esas reglas. Entonces habrá más días efectivamente de cine. Uh -huh. Muy bien, pues es para daros la enhorabuena, ¿eh? desde luego. Y es algo que nos tiene que hacernos sentir muy, muy contentos a todos los cinéfilos, a todos los aficionados al buen cine de aquí, de nuestro municipio. Yo te lo agradezco a nivel personal, pero me siento eh, satisfecho y quiero que el resto de, de la gente también se entienda Eh, se sienta de esa manera. Cuando hablamos con, con gente, siempre utilizan el plural, dicen traemos y, y me siento muy satisfecho de ese tipo de expresiones. Yo creo claro. que sí, que es un, un triunfo de todos y, y es para sentirnos satisfechos de tener en, en Sonseca eh, cine en 3D, cine digital, yo creo que son uh -huh. para sentirnos, para contarlo. De hecho, hubo unos, no sé si te lo he contado, una pequeña anécdota, había unos chicos esperando a a una chica que estaba dentro del cine y estábamos en la puerta comentando, y una de ellas era de Madrid, uh -huh. y decía, ah, pero que tenéis cine en este pueblo. <risa> entonces los chicos, unos chavalines, que me parece eh, recordar que tenían torno a 16 años, o sea, pero claro, pero bueno, tú que te crees, y en fin, que hubo ahí un este que me sentí como muy satisfecho. Claro que, de que de sí, porque <risa> a ni, porque a la larga uno lo hace propio, ¿no? Sí, sí, uno sí, lo hace suyo, digo. y dicen, bueno, claro, es que en mi pueblo tenemos un cine, y no dice, no, hay una persona que tiene un cine que claro. ha puesto un negocio claro. para tal. No, dice, tenemos un cine. por pues eso digo. Que tenemos que estar todos contentos de tener tecnología 3D y tener uh -huh. eh, cine digital, desde además desde ya, en marzo. Si no Esa hay... es la siguiente pregunta. Todo esto, porque yo estoy deseando, ¿para cuándo, Harry? Pues lo normal, si todos los plazos se eh, cumplen, es que en marzo ya tengamos el cine digital. No te voy a concretar una semana, pero bueno, de mediados para adelante ya debe estar todo todo instalado y hay que meter mucha maquinaria hay que cambiar mucho en función de o en relación a cómo lo tenemos ahora eh, como lo tenemos ahora se va a mantener la proyección en 35 para todas esas copias que todavía no son en digital eh, lo único que hacemos es añadir esa tecnología 3d que es pues fin Muchos cacharritos, en peso uh -huh. estamos hablando de casi 200 kilos de cacharros. Yeah. Bueno, o sea que es importante, ¿no? Sí, un pedazo de servidor que es un ordenador, pero a lo bestia, con cinco discos duros de 1300, ahí ya se viene una cosa yeah, yeah, yeah. muy grande. Y luego, por otro lado, ¿va a haber alguna semana que se va a tener que cerrar el cine para adaptarnos a esta nueva tecnología? ¿O no eh, va a hacer falta? Eh, la idea es que no, la idea es aprovechar los huequecillos y hacerlo sin necesidad de cerrar ningún solo día el cine. Uh -huh. Esa es la idea, y en principio es factible e intentar, a lo mejor de las circunstancias que hay algún día que tenemos que cerrar por por este tema, pero bueno, en principio no, no es así. Y en cuanto a las gafas, que no lo he dicho ya por si vamos cerrando este tema, eh, las gafas eh, son las gafas Dolby 3D, uh -huh. que son las gafas excelentes, tan excelentes y tan buenas, por, te lo digo porque hay un par de sistemas para la gente ya vaya haciéndose la idea de cómo funciona esto, nosotros entregaremos las gafas a la entrada, de la película y se devuelven a la salida. O sea, son de las que se devuelven, ¿no? Son de las que se devuelven, son de las de alta calidad, no son de las de usar Ajá, muy bien, muy bien. Y bueno, ya vamos a ir familiarizándonos poco a poco, sí, paulatinamente, con más. este tipo de términos, porque la verdad es que todavía atino, evidentemente, pero a nosotros, al aficionado profano, pues eh, nos preocupa pilla todo esto un poco, no sé si, si, si poco previstos, ¿no? O, no lo sé, un poco fuera de onda, de momento todavía. No, vamos a hacer ello enseguida. Claro que sí, claro que sí. Oye, y, y algo especial, el día que se inaugure, ¿vas a pretender que sea con una película, pues no sé, una super película increíblemente taquillera, o vas a hacer algo distinto, especial, no sé, algo distinto? Pues tú más a la respuesta, no sé, <risa> <risa> no lo sé, no lo sé, de momento lo que queremos es ponerlo en marcha y bueno, de hecho eh, es primicia, pero primicia, supongo que ya cada imagen de gente nos irá llamando para preguntar, porque estamos hablando de que anoche terminamos de, de cerrar prácticamente la historia, o sea, que, uh -huh. que estamos todavía en esa fase de... de, de o sea, es es una noticia recién salida del horno, ¿no? No, recién, recién. Muy bien. Bueno, si te parece, ya que estamos hablando contigo, evidentemente, y... Vamos a dividir esta participación, esta intervención tuya en dos bloques. Por un lado, teníamos que empezar por la principal noticia relacionada con Cine Central, que era el tema del de cine en, en tres dimensiones, y por otro lado también en digital, que a partir de finales de marzo vamos a tener en este recurso cultural de, de nuestro municipio. Pero por otro lado también tenemos que hablar del cine, de las películas que proyectamos este fin de semana en Cine Central. Descansamos la semana pasada Y esta semanita lo que hacemos es Sesión doble, ¿verdad? Sesión <risa> doble, sí uh -huh. Con dos películas, lo comentaba yo anteriormente sí. Rompedientes ¿Mm? y la última de Penélope Cruz Con la que está triunfando Nine Nights no por la que quieras. Empezamos primero por Rompedientes, para que tú me digas. Empezamos, sí, empezamos, si te parece por esa, por Rompedientes. Sí. No tenía yo ningún dato en relación con ella hasta que he visto el tráiler que tiene muy buena pinta. <risa> el público de los Ice Wolves pide a gritos que aparezca el Rompedientes. Os presento a Derek Thomson. ¡Wow, ¡Oh, qué castañazo! Soy el jugador con más minutos de expulsión de la liga. Jamás ha creído en el juego limpio. Te traigo un regalo. Oye, ¿qué tal si le digo a mi madre que eres muy enrollado y dejas de ir de colega conmigo? trato hecho. El diente no está, pero no han dejado nada. Y tampoco creen los cuentos de hadas. ¿Ves? Voy a contarte la verdad. No existe ese ¡Pachán! cuento. ¡Cachalo! De... Oh, oh, aquí está. Tu problema es que no tienes ni pizca de imaginación. Ahora, está a punto de recibir... Señor Thompson, se le declara culpable de destrozar sueños. La sanción más grave. Por la presente se le condena a ejercer de hada de los dientes. ¡Voy a airearme! ¿Qué? Yo me encuentro bien. Muy pronto. Por cada misión no cumplida le caerá otra semana. Se pondrá en forma... Es hora de que aprenda a volar. ¡Ah! Y se te ocurre... Y se equipará... Crema para menguaje. Este gigante no será pequeño. Para el partido más difícil... ¡Soy de los dientes! ...de su vida... Espantagato, te resultará muy útil. Veo que no te estás impregnando de nuestro espíritu. Ya lo no creo que me impregno, pero lo hago. A mi manera. 20th Century Fox y Golden Media te invitan... ¿Quién es usted? El Hada de los Dientes. Oh, yeah. Es un pelín largo para, para la radio pero yo creo que más o menos, Harry, nos podemos hacer una idea, ¿verdad? Okay. Yo lo que entiendo es que este Hada de los Dientes es como una versión del Ratoncito Pérez a la americana, ¿no? Eso es. En Estados Unidos, tradicionales sajonas no disponen de, de esa suerte que tenemos nosotros de tener el Ratoncito Pérez. Allí, quien lleva dinero a los niños y niñas que se van quedando sin dientes que van tirando los dientes de leche es, en vez del Ratoncito Pérez, un Hada el Hada de los Dientes, ¿no? El Hada de los Dientes, que es el Título en, en inglés de la película. Uh -huh, muy bien. Lo hemos llamado Rompedientes porque es el apodo que recibe este chico grandote de la película, que es Dajun Johnson, uh -huh. que este hombre era de esto, ¿cómo se llama? El pressing cast este americano, era un sí, luchador. El, que, wrestling que se llama, el eh, wrestling. Pues este hombre lo hizo participó en, en la momia, y fue, el, la verdad es que la gente lo identifique el del rey escorpión que pasaba uh -huh. en la televisión, este tío grandote y fuerte y musculoso. Uh -huh. ...pues eh, es un jugador de hockey de hielo, muy bestia... Eh, ...le llaman rompedientes como apodo, como te digo... ...porque hace saltar los dientes de los adversarios por los aires... Uh -huh. ...entonces un tipo muy duro... ...que no cree en, en estas cosas de, de la magia de los niños... ...mantiene una relación con una, con una señora que ya tiene dos hijos... ...de un matrimonio anterior... ...y entonces eh, a una de las niñas eh, se le cae un diente... ...y él un poco pues viene a chafarle la la ilusión y la historia de que existe el hada de los dientes uh -huh. entonces como castigo eh, ese mundo mágico deciden convertirle a él en nada de los dientes, le salen unas alitas visita el lugar donde están todas las hadas y entonces le encomiendan una misión para que recupere la ilusión por la magia y se mete en un mundo que primero no creía en él y luego no tiene absolutamente nada que ver ni con su perfil personal ni con sus ideas ni con nada de lo que él ...hiciera antes de, de meterse en este proyecto nuevo, ¿no? Eso es, lo que pasa es que tiene un, tiene, un, tiene un puntito duro, que tiene un puntito duro, ¿vale? Cuando le veamos en planada, que sí que va a creer en esas cosas... Eh, ...va a tener un puntito muy atractivo porque va a tener... Eh, ...hombre, no es el tío de la vara, ya pero sí que se va a dar un aire, ¿sabes? Ya, ya. No va a convencer a la gente de buenas maneras, no sé si me estoy explicando. Sí. Un tío la vara anglosajón sí, sí, o yankee, ¿no?, en este caso. La peli familiar muy entretenida. Eso te iba a decir porque hemos empezado casi la casa por el tejado. Hemos comenzado a hablar del argumento sin hablar del perfil que tiene la película. Es una película familiar para que vaya a todo el mundo, sí. no estrictamente infantil o exclusivamente infantil, pero sí para disfrutar en familia con los niños. Sí, no, no es del todo infantil. Tiene un puntillo de familia porque... Los protas, en cierto modo, es una familia, vas uh -huh. a ver, puedes sentir identificado con algunos momentos de los padres, los hijos, esas relaciones. Comedia familiar, fantasía, sí. Muy bien. Antes de pasar a 9, vamos a revisar los horarios, porque yo imagino que la de prime time será 9 y esta irá más para la tarde, ¿no? Imaginas, muy bien. Eh, esta tiene las dos tardes del fin de semana, sábado y domingo, ambas uh -huh. a las 5 de la tarde. A las 5, ¿no? Eso es. Correcto, sábado y domingo a partir de las 5, Rompedientes, una película para ir a pasarlo bien con los nenes, con la familia, para comprarse unas palomitas, una Coca-Cola o lo que se llame Nester y pasar una tarde bastante agradable, toda vez que vamos a tener un fin de semana muy, muy frío. Así que sábado y domingo a partir de las 5 de la tarde, esa es la peli que proyectamos en Cine Central. Y la nueva de Penélope Cruz, por cierto, yo el, viendo el argumento le comentaba a la compañera Elena hoy por la mañana sí. a Chelamar... Esta película habrá ido a verla Tom cruz ¿no? Porque salen dos novias. Sale Nicole Kidman y sale penelope Cruz. Sí, supongo que sí. No sé si ese ha el motivo, pero supongo que habrá ido a verla. Tiene esta pinta. Escuchamos el tráiler. Dirigir películas está sobrevalorado, todos lo saben. Solo hay que decir sí o no. ¿Qué más se hace? No da. ¿Maestro lo quieren en rojo? Sí. ¿En verde? No. ¿Más extras? Sí. ¿Más maquillaje? No. Sí, no. Sí, no. Eso es dirigir. Be Italian. Be Italian. Bueno, y a partir de ahí en el tráiler aparece una música que es esta que estamos escuchando sí, que yo creo podemos ir hablando encima de ella perfecto. sin ningún tipo de problema porque al no cambiar demasiado nos podemos ir haciendo una idea. Claro, esto de poner trailers en la radio se queda a la mitad porque no ves las imágenes. Y pero es bueno. que en este caso concreto las imágenes son muy expresivas. Efectivamente. <risa> um, Nine es una película sobre el mundo del cabaret que nos recuerda a Chicago. Eh, el director es el mismo de Chicago, Rob Marshall, uh -huh. y es, eh, no es sé exactamente sobre el sobre el cabaret. Eh, lo que vemos esos números musicales, lo que representan es lo que tiene en la cabeza, la imaginación del director. Uh -huh. Eh ¿Me empiezo por la sinopsis, por ejemplo? Sí, vamos con el argumento Venga, y luego nos metemos ya en, en otros pormenores. Vale, para que la gente lo empiece a tener claro. Cuenta la historia. Esto está basado ya en una película del año 63 de Federico Fellini, Ocho uh -huh. y medio. Uh -huh. La película, un auténtico emblema del, del cine. Después se hizo un musical en Broadway que fue el que interpretó nuestro conocidísimo Antonio Banderas. Uh -huh. De hecho, él era eh, la primera opción... ...de protagonista de la película... ...pero cuando rod Marsan, el director... ...director, como hemos dicho, de Chicago... ...cogió el proyecto, descartó a Antonio Banderas... ...¿y se sabe por qué? ...porque no le convencía... ...el propio Antonio se pilló un rebote... ...de, de, de, de, de, de considerables dimensiones... Uh -huh. ...se enfadó muchísimo... ...eligió al británico Danny Day-Louis... ...que es también muy buen actor... bien ...interpreta a un director de cine... ...en eso que llamamos... ...crisis de creatividad... Uh -huh. Que es un momento muy duro Donde no se te ocurre nada Este hombre eh, Firma una película Hace una rueda de prensa para para presentar la película No sabe el título de la película Porque no ha escrito ni siquiera el guión Y uh -huh. al día siguiente Tiene pruebas de vestuario Y dos días más tarde el rodaje Y no ha escrito nada, ni una sola línea uh -huh. Lo que pasa es que como tiene un bagaje profesional Muy bueno Los productores Eh, le siguen la corriente y hacen caso de su, de su talento, por así decirlo, arriesgando uh -huh. mucho. Entonces, eh, en esas ensoñaciones que él tiene mientras piensa qué puedo hacer, qué no puedo hacer, vemos los números musicales de, de la película. Y los números musicales son absolutamente espectaculares, es espectacular. y ahí es donde aparece nuestra penelope Cruz, ahí, ¿verdad? Haciendo, el, el personaje que interpreta es el diamante uh -huh. de, de Daniel. Y impresionante, como baila, como se mueve, muy, muy, muy sexy, uh -huh. muy sexy. Ella y en general toda la película, porque es un hombre rodeado de mujeres. Ahora hablaremos de alguna de ellas, está su esposa, su amante, su madre, su musa, tiene la persona de su mano derecha que está con él, en fin, hasta 24 mujeres rodeando a este hombre. Uh -huh. Y esa es la historia que nos cuenta, cómo eh, vamos eh, conociendo ese proceso de creación. Muy bien. Detalles de la película. Penélope Cruz, genial como siempre, ¿no? Eh, Penélope Cruz, muy bien. Eh, nominada al Oscar por uh -huh. esta película, hay que tenerlo claro. Y eso... y aprovecho para preguntarte, ¿con posibilidades, Harry, o ya sería demasiado? No, no, no. No, no va... Vamos... <risas> Estoy hablando como si lo supiera. Ya, ya, ya. No quiero hacer vaticinios, pero en principio todo eh, apunta a que va a tener más problemas por no decir sí, sí, que, que no es para nada favorita vamos, en esta nueva entrega, ¿no? Bajo mi punto de vista, las posibilidades son muy muy muy pocas, uh -huh. muy pocas. Pero bueno, el hecho de estar nominada y estar ahí entre esas cinco actrices implica que el trabajo que ha hecho es muy bueno. Claro que sí. No nos engañemos, no deja de ser un, un premio el, el que te nominen Baron Oscar, por favor. Ahí uh -huh. ya le vamos a quitar importancia a esas cosas. ¿Qué tal Nicole Kidman? Eh, tiene un papel breve, uh -huh. pero hace hace de estrella ¿eh? y muy bien, muy elegante, es, es que es muy atractiva esta chica es de estas que tiene porte, que simplemente se para delante de la cámara, no hace falta que haga nada y dices, que bien está. Claro que sí. Y luego, por otro lado, y ya metiéndonos en la parte quizá un poco morbosa de la película, ¿son dos ex de Tom Cruise? ¿Ha habido jaleo mediático dentro de la prensa rosa en relación con este asunto? No, no, porque... ¿Se las ha querido enfrentar? ¿Se las ha comparado? No sé. No, no ha habido nada nada de eso y entre ellas tampoco, porque ha sido un rodaje también muy atípico, porque al ser número al ser un musical y ser números musicales, eso también va a pasar y quiero advertirlo, desde un punto de vista eh, de espectador, es posible que mientras veas la película digas, joder, qué despiste, ¿no? que está uh -huh. todo en la bazauque, que, que me que me salta de una cosa a otra. Eso puede pasar, ¿vale? Uh -huh. Que la gente no se asuste porque no deja de ser un musical con números musicales y el hilo argumental a veces puede que nos eh, nos flojee y se convierta muy en muy fino ese hilo. Ajá, muy bien. Entonces el rodaje te comentaba en eh, prácticamente no ha coincidido. y no ha habido ninguna, uh -huh. ninguna historia Bueno, y algo más sobre Nine, algo que nos llame la atención, pues algo fácil. en lo que nos debamos de, de, de fijar especialmente Disfrutar sobre todo de los números musicales que son una pasada Uh -huh. Creernos que estamos viendo un musical Directamente y divertirnos mucho con, con la peli, destacar también Judy Dech, una ganadora de un Oscar que interpreta Un personaje precioso, además de Nicole Kidman, como tú has comentado eh, Tenemos a Marion y una Buenísima, a mí me parece buenísima Esa no? chica sí. baja. Uh -huh. Y eh, una aparición Casi estelar de Sofía Loren Es verdad, es verdad eh, Vi a Sofía Loren en la promoción De esta película sí. aquí en España, en un reportaje Que hicieron en un programa y, y me sorprendió Dios, Sofía Loren aquí, pero bueno, sí que le pega la película, tiene la película tiene rollo Sofía Loren, ¿no? Claro, tiene rollo italiano, él interpreta un director italiano, estamos en Italia, con, con ese punto de glamour, de hecho, el eslogan del cartel de la película es, este año, sé italiano. Uh -huh. Entonces Sofía Loren interpreta a la madre de, del director, uh -huh. eh, se le ve en blanco y negro con, como recuerdos de ella, se imagina lo que le diría a su madre en determinados momentos, uh -huh. muy interesante el recurso de, de Sofía Loren y el trabajo no ha sido muy tal, o sea, decir, muy malo. El trabajo ha sido bueno porque el director Romarsal lo han elegido si no hay cambios de última hora, uh -huh. va a ser el próximo director de Piratas del Caribe 4. Bueno, Y no solo eso, sino que sabes a quién se lleva de chica. Ah, sí, a penelope Cruz. Ay, y lo leí vamos, el otro día, es cierto. Sí, sí. Va a participar en, en la nueva entrega de Piratas del Caribe. Por cierto, sabemos que... Pero eh, va a ser un personaje... ...principal, va a ser un personaje con peso específico en la película... ...o va a aparecer poco Penélope Cruz en la nueva entrega de Piratas del Caribe... ...están escribiendo el guión, David... ...ah, vale, no, no, no. y sí. se sabe si va a ser protagonizada por el de siempre, por Johnny Depp... Por... ...eh, sí sí. sí, sí, sí, Johnny Depp se cae del proyecto, no existe el proyecto... ...ya, claro. que, ya que, que ya que es lo que sí ya. probablemente que se caiga Keira... Uh -huh. ...la chica, y de ahí que tenga más cabida Penélope... ...además como, eh, hombre, no sé es que no es que vaya a tener un rollo hispano... ...pero te cuenta que hasta donde yo sé la historia... ...se centra en la búsqueda de la fuente de la eterna juventud... Uh -huh. ...entonces van a viajar a, a Sudamérica... ...obviamente todavía no, no tiene nada que ver los hispanos... ...con aquel Sudamérica... ...pero por ahí anda... ...ya, han querido coger a una actriz con otro tipo de rasgos... ...otro tipo de rasgos... ...claro que sí... ...bueno, nos queda repasar los horarios... ...y cerramos Harry, Muy bien eh, los ...horarios, ojo, solo exclusivamente para Nine... Ya hemos dicho que para la otra, para rompe, para Rompedientes, el horario es sábado y domingo a partir de las 5 de la tarde. Más, nine a qué hora este fin de semana? Sábado, 9 y media de la noche. Uh -huh. Domingo por la tarde a las 7. Uh -huh. No a las 6 y media, a las 7. Claro, porque tenemos que dejar tiempo para que termine la otra, ¿no? Muy rompedientes. Bien. Sí, cuestión de logística. Y por la noche el domingo a las 9 y media también. Uh -huh. Y finalmente el martes, Día de Espectador, 9 y media de la noche. Muy bien. Pues Harry, hoy nos hemos extendido bastante más en el tiempo, pero yo creo que la ocasión y la noticia lo merecía. Recordamos para aquellos que se han incorporado tarde a lo largo de esta conversación con el compañero Harry, a partir de finales de marzo, muy probablemente a finales de marzo, vamos a tener tecnología 3D y tecnología digital en Cine Central y sonseca por tanto se va a convertir en el único pueblo de la provincia de la provincia de Toledo junto con Toledo, que tiene este tipo de tecnología, muy prontamente también se va a desarrollar en Talavera. Con lo cual, motivo para sentirnos muy, muy orgullosos y muy, muy contentos. Harry, feliz fin este fin de semana. Gracias, David. Un abrazo, amigo. Chao. Adiós.